Estos temas que nos tienen eh, tan preocupados últimamente, estas tensiones que, por las que están, están atravesando nuestros pueblos, te saludamos, Felipe, bienvenido. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Ka Pupeñi, Mari Mari Ka Kumpuuenui, Mari Mari Ka Pulunco, Kumpuñempin, Ka Kumpu Machi, Che Felipe Curir, Peñaitati, Ka Inchinta. Comunidad de Historia Mapuche, Choquinche Gulumapu Meu, Centro Indígena de Investigaciones Taquiongoy, Choquinche Meu. Bueno, saludarlas y saludarlos a todos. Eh, mi nombre es Felipe Curibil, soy eh, mapuche de nuestro territorio del eh, Gulumapu, es decir, del sur de Chile y eh, formo parte de nuestro Centro de Estudio e Investigaciones, la Comunidad de Historia Mapuche, que es un espacio que agrupa alrededor de 15 profesionales eh, mapuches de, del Bulumapo, el sur de Chile, con diversas trayectorias y experiencias, y también integro el Centro Indígena de Investigaciones Taki Ongoy, que es una instancia de agrupación de indígenas profesionales de diversos pueblos indígenas de nuestra Apiayala. Un gran abrazo para todas y todos y en particular agradecido y honrado por la invitación, eh, querida hermana Lila. Y a través de este agradecimiento a nuestra compañera Beatriz Gualdieri que ha sido el, el puente para conocernos. En, en, en esta... Charla que venimos teniendo, porque así vamos acercándonos para hasta llegar al miércoles. Hemos charlado mucho con Felipe. Eh, llegamos a, a un punto, digamos, que es el tema que hoy ya hemos estado adelantando: eh, quién es Felipe, cuál ha sido su camino, eh, y ahora que lo tenemos delante, plataformas virtuales mediante. Habíamos eh, definido, a Felipe, eh, plantear. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son esas tensiones, esos desafíos con esta constituyente que comenzaron a caminar? Con... Y esas tensiones que, que están entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, pero que en realidad tienen todo un origen histórico profundo y largo, eh, que nos hable de esta relación de colonización, ¿no? De dominio eh, cultural, político, geográfico, eh, desde el Estado chileno, ¿no? Tenemos que remontarnos a una historia para poder explicar estas tensiones de hoy. Te invitamos a que nos, nos lleves por ese camino. Bueno, eh, primero que todo, eh, eh, saludar también, ¿cierto? Eh, antes de, de entrar al, al tema en, en cuestión, saludar también a las eh, organizaciones territoriales, a, a las comunidades, a nuestras autoridades tradicionales que lo dicen... Al inicio de, nuestro, de nuestra lengua, en el Mapusumún, eh, especialmente del Puel Mapu, ¿no? especialmente aquí el territorio del centro-sur de, de Argentina, es el territorio mapuche histórico del otro lado de la cordillera, porque sé que esta radio y otras instancias más que se acoplan, digamos, eh, también son parte de estas instancias eh, de radiodifusión comunitaria. Eh, así que un saludo, digamos, para toda nuestra gente eh, del, del pueblo mapu, de todas nuestras comunidades y nuestras autoridades tradicionales en especial. Eh, bueno, entrando a lo que, a lo que nos, me preguntas, estimada Lila, eh, en gran medida nosotros como mapuches, eh, en tanto del territorio del centro sur de Argentina como del centro sur de Chile, es decir, lo que nosotros denominamos al Hualmapu, en nuestro Mapuzumún, ese es nuestro territorio histórico, nosotros definimos que la relación que tenemos con el Estado argentino y con el Estado chileno es una relación de situación colonial. Ay, eh, y esto explicado, ¿cierto?, eh, por eh, un factor, digamos, primordial, que hace que nuestra situación se convierta en los últimos 140 años de relación con ambos estados en una situación de colonialismo interno que tienen ambos estados con nuestro pueblo, en tanto ambos estados cierto, realizaron eh, un acto de, eh, en este caso, un acto criminal de lesa humanidad, como fue cierto, la invasión militar estatal argentina y la invasión militar estatal chilena hacia 1860 y hasta 1881-1883. Eh, cuestión que la historiografía tradicional en el caso de Argentina conoce como la campaña del desierto y en el caso de Chile, ¿cierto? Con la eh, llamada pacificación de la araucanía llamada eufemísticamente pacificación. Eh, uh -huh. Ambos procesos eh, obedecen, ¿cierto?, a, a los intereses y a la expansión eh, de las élites criollas en, eh, en, en sus márgenes sur de ambos estados, ¿cierto?, hacia la mitad del, del siglo XIX, y esto con los intereses de insertarse, ¿cierto?, a los mercados mundiales, en tanto en el caso de Argentina, con la industria textil, ¿cierto?, y por eso la expansión hacia el sur y, y la, eh, en este caso, lo que vendría siendo eh, el recurso ganadero, ¿cierto? Puesto, ¿cierto? Para ocupar el territorio, ¿cierto? Y, por lo tanto, insertarse, ¿cierto? A estos mercados mundiales. Y en el caso de, del sur de Chile, con lo que significa eh, el, la industria, ¿cierto? Vinculada, ¿cierto? A lo que es en este caso, eh, la producción triguera para insertarse ¿cierto? En, en los mercados mundiales ¿cierto? de finales del siglo XIX. Por lo tanto, eh, a eso obedece, obviamente, eso son, esa es la motivación de fondo de ambas, de ambas élites eh, criollas, ¿cierto? para eh, no tan solo ocupar militarmente eh, el territorio mapuche, sino expoliar. Una cosa es que, un Estado militarmente ocupe por la fuerza un territorio que no le es propio, sino que además genera un acto de expoliación, es decir, eh, en palabras simples, de un robo masivo del de, eh, sustento material del pueblo mapuche en ambos lados de la cordillera en la segunda mitad del siglo XIX. Y ese sustento material, en gran medida, está identificado por el sustento principalmente ganadero, ovino, caballares, ¿cierto? Eh, y que genera entonces, ¿cierto? Una situación de reducción territorial, en el caso nuestro como mapuche, ¿cierto? En un 95% en lo que es el gulumapo, es decir, la zona del centro-sur de Chile. Uh -huh. eh, cuestión distinta... Eh, y eso tiene que ver mucho con, los, con las eh, especificidades de los procesos eh, de cada uno de los pueblos indígenas de Apiayala, porque a diferencia del mundo andino, que eh, vivió muy tempranamente el proceso de colonización y expoliación por parte de la corona española, eh, en el caso nuestro, como mapuche, debido a la, a la resistencia militar que genera nuestro pueblo, eh, hacia los siglos XVI eh, y XVII, eso provoca, ¿cierto? En el caso del centro-sur de Chile, ¿cierto? La firma de 28 parlamentos entre la corona española y el pueblo mapuche. Entonces, parlamentos está que. Está exactamente. Todo, son traún, ¿no? Son traún. Exactamente. Son, eh, en, en nuestra lógica, serían coyantun, eh, es decir, son parlamentos instancias eh, diplomáticas entre la corona española y el pueblo mapuche y son 28 parlamentos que se firman entre 1641 el primero de ellos el parlamento de Iquilín, hasta el último de 1803 el parlamento de Negrete es decir a pocos a pocos años cierto en que la élite criolla chilena cierto se independiza políticamente no económicamente cierto de la corona española hacia 1810 en adelante Entonces, eh, la situación con la corona española en un primer momento es una situación de resistencia militar. Nosotros eh, perdimos como pueblo cierto, alrededor del de 60% de nuestra población perece en la lucha y de resistencia militar ante, ante, la, ante la corona española. Y después de eso, ¿cierto?, eh, no le queda otra alternativa a la corona española porque su fijación está en llegar hasta el Cabo de Hornos, hasta el Estrecho de Magallanes, ¿cierto?, para poder controlar la geopolítica mundial, ¿no?, en su disputa con Portugal, ¿no? Y, por supuesto, eh, el territorio mapuche, ¿cierto?, es un escollo eh, para sortear, ¿cierto?, eso y lograr, ¿cierto?, con éxito, cuestión que no va a ser posible debido, ¿cierto?, a la resistencia militar de nuestro pueblo, organizado, ¿cierto?, en estructuras de toquis, de autoridades militares, ¿cierto?, como... Ler Charu, como Pelan Charu, ¿cierto? Eh, y eh, eso genera, ¿cierto?, la firma, ¿cierto?, de parlamentos. Eh, situación distinta va a ser con el Estado chileno, porque el Estado chileno pese incluso, y estamos a pocos, eh, a pocos eh, años, de conmemorar los 200 años, ¿cierto?, del de Parlamento de Tapigüe que es un parlamento que firma una autoridad del Estado chileno como Ramón Freire, una autoridad suprema, en 1825, con autoridades del pueblo mapuche, en esta continuidad de los parlamentos que se realizaron con la corona española. Pues bien, eh, décadas posteriores, ¿cierto?, estamos hablando no de 100 años, sino 20 años posteriores, ¿cierto?, en el Parlamento chileno, la élite criolla comienza un debate e instala la idea de la necesidad de ocupar el territorio mapuche, ¿por qué? Porque para ellos, cierto, es un territorio riquísimo en términos de productividad agrícola y que eso podría generar entonces, cierto, una producción importante de trigo, cierto, y de exportación de cereales. Estamos en un contexto también de la fiebre del oro en California y, por lo tanto, la necesidad también de exportar y de insertarse ¿cierto? a las economías industriales centrales del mundo. Entonces, geopolíticamente, el territorio mapuche para la segunda mitad del siglo XIX, para las élites eh, criolla argentina y chilena, ¿cierto? reviste de un interés eh, importante del punto de vista geoeconómico. ¿no? para la insertación, ¿cierto? en este caso insertarse, ¿cierto?, en los mercados mundiales. Pues bien, después de eso, como decía antes, ¿cierto?, nuestro territorio, mediante esta invasión militar, ¿cierto?, mediante el despojo, mediante la exfoliación, se reduce en un 95% en 20 años. Piensen ustedes lo que es para un pueblo, para, una, para un conglomerado humano en el mundo, ver reducido en 20 años, su territorio a una expresión de un 5%, ¿sí? Y entonces eso es lo que ha ocurrido, ¿cierto?, tanto en Puel como en Bulumapu, es decir, en el centro sur de Argentina como en el centro sur de Chile, la reducción de nuestro territorio, pese obviamente a la resistencia que genera, ¿cierto?, y la reacción militar que genera también el pueblo mapuche, tanto en Puelmapu como en Gulumapu, ¿cierto?, en el centro sur de Argentina, en el centro sur de Chile, a las embestidas del ejército argentino y del ejército chileno. Prueba de ello, ¿cierto?, son nuestros grandes eh, loncos, ¿cierto?, nuestros grandes eh, autoridades, ¿cierto?, como Calfucura en el caso del Puelmapu, ¿cierto?, y en el caso nuestro del de, de, de Gulumapu, ¿cierto?, como Quilapán y Maguingüeno, es decir, de autoridades mapuches, ¿cierto?, que van a comandar una resistencia frente a ambos ejércitos, ambos ejércitos, ¿cierto?, profesionales, y que van a tener como, el, como cual brazo armado, ¿cierto?, de las élites, ¿cierto?, van a tener, ¿cierto?, la función de ocupar el territorio y de ocuparlo por la vía violenta, ¿no?, porque es una es una ocupación violenta que generará, cierto, una zozobra importante en el caso nuestro como abuche, no tan solo desde el punto de vista de la expoliación económica, sino también desde el punto de vista de una, de una invasión que va a generar eh, matanzas, que va a generar cierto violaciones, que va a generar cierto quemas a, a nuestras eh, eh, rucas, Y aquello, ¿cierto?, generará en el caso del Bulumapu, ¿cierto?, en el caso del centro sur de Chile, ¿cierto?, un inicio de un proceso que se extiende hasta el día de hoy, hasta el 2021, que es una situación de colonialismo, es decir, de subyugación y de no reconocimiento del Estado, ¿cierto?, a nuestra territorialidad mapuche. Eso explica nuestra situación colonial porque solamente, ¿cierto?, el pueblo mapuche en el caso nuestro del centro sur de Chile, el Estado reconoce solo alrededor de 500.000 hectáreas en títulos de merced que se entregan, ¿cierto?, entre 1891 y 1925. Eh, son porciones de tierra, son reducciones. Ya no es el concepto de totalidad del territorio que teníamos los mapuches es lo que nosotros denominamos el Hualmapu independiente. Por eso nosotros hablamos del país Mapuche, que va desde Bahía Blanca, ¿cierto?, por el Atlántico, hasta las costas de Caragua y Tirúa, ¿cierto?, haciendo una suerte, ¿cierto?, de horizontalidad de nuestro territorio. El Hualmapu. Bueno, que, gracias por el esfuerzo que estás haciendo para hacer una síntesis eh, de, de lo que ha sido esta larga historia de de expoliaciones y, y, y de violencia. ¿no? En, la, en, en, en estas, estos espacios ha quedado eh, reducido, restringido eh, eh, el, el mundo mapuche del Nguluma, del, del otro lado de la cordillera, al oeste de la cordillera. Son, en este momento son espacios que tienen, eh, están interconectados o, o también en esta... En este, nuevo, en este mapa, digamos, que, que la República ha ido construyendo, el Estado-Nación, eh, ¿cuál es, en este momento, la situación entre esos espacios? Tanto a nivel simbólico, a nivel de organización social, como a nivel territorial. Bueno, eh, al interior de, de, de nuestro pueblo mapuche, eh, de lo que nosotros denominamos nuestro país mapuche, ¿cierto?, eh, confluye muchas eh, identidades territoriales mapuches eh, que están vinculados ¿cierto? a los ecosistemas eh, mm. que están vinculados también a las variables dialectales que se expresan en, en nuestra lengua, en el, en el mapuzungún eh, y que por tanto eh, al interior, ¿cierto? en esa diversidad y riqueza cultural que hay al interior de nuestro pueblo ¿cierto? aparecen lo que para nosotros en nuestro mapuzungún ¿cierto? son los Fuchamapu, o también denominado Quiñel, fuchamapu, es decir, estos grandes espacios territoriales donde aparecen, ¿cierto?, distintas expresiones eh, de identidad territorial, ¿no? Entonces, eh, en el caso, ¿cierto?, de lo que nosotros, nosotros denominamos en nuestra lengua la fuchamahuida, es decir, la cordillera sur de, lo, de los Andes, ¿cierto?, la cordillera austral, eh, para los estados, ¿cierto?, es una delimitación eh, geopolítica de división, Para nosotros es todo lo contrario, es un espacio de integración de ambos grandes territorios del Puel Mapu, ¿cierto?, y del Gurumapu, y es un espacio que el día de hoy, ¿cierto?, en el caso del Gurumapu, ¿cierto?, es, es ocupado por identidades territoriales como, eh, como el pueblo mapuche pehuenche, eh, y en el caso, ¿cierto?, del de Puel Mapu, ¿cierto?, por... Identidades eh, territoriales, ¿cierto? Que se van a expresar, ¿cierto? En la vertiente, en este caso, eh, oriental de la, de la cordillera de los Andes, ¿no? Donde tenemos identidades territoriales como Ranquilche, ¿cierto? Donde tenemos identidades territoriales como Cadilles eh, o El Huilliches, ¿cierto? Es decir, eh, y así podemos seguir eh, enumerando, ¿no? Es una gran diversidad tanto de uno como del otro lado de la cordillera eh, y que. Eh, reviste, cierto, de una importancia profunda porque es un espacio eh, la, la Fuchama Huida, la, la Gran Montaña, es un espacio eh, de integralidad eh, socioecosistémica para, para nosotros como Mapuche porque es un espacio, cierto, donde eh, hay presencia importante, cierto, de, eh, de energías de lo que son digamos, los puñenes es decir, de aquellos espacios territoriales que Nos, nos brindan un fortalecimiento y un equilibrio eh, ecosistémico a ambos lados de la cordillera, y por lo tanto, de esa perspectiva, ¿cierto?, tiene una importancia eh, tremenda para, para nosotros, para nuestras autoridades espirituales, que tanto del uno del otro lado de la cordillera acuden a esta Fuchamahuida ¿cierto?, a buscar hierbas medicinales para sus procesos, y por lo tanto, eh, de esa perspectiva, ¿cierto?, hoy día... Eh, además, ¿cierto?, tiene un proceso interesante de reconstitución territorial en tanto eh, vuelta a un espacio de intercambio económico, porque además nuestra sociedad mapuche, ¿cierto?, es una, es una sociedad que, que, que hay que comprenderla, ¿cierto?, como eh, en este caso una sociedad que no es piramidal como la sociedad occidental eh, del Estado-Nación. No es una sociedad, cierto, verticalizada, no es una sociedad que genere centralización como lo, lo es, cierto, el, el Estado-Nación y en tanto sociedad eh, desde el Estado. Para nosotros, cierto, eh, el, el, la, la sociedad Mapuche es una, es una sociedad... Eh, en tanto organización concéntrica, a partir de lo que es nuestro, nosotros denominamos nuestro AFMAPU, es decir, en cada territorio hay un AFMAPU, en el, en el pueblo Mapu, ¿cierto? en la zona centro-sur de, de Argentina, también hay una multiplicidad de AFMAPU, es decir, al cual respondemos como mapuche, que es el AFMAPU, es el conjunto de, de normas, de pautas de comportamiento político, social y cultural, de cada comunidad, de cada lofche, decimos, ¿no? establecido, ¿cierto?, en relación con la, la interacción con cada espacio territorial. De ahí surge, ¿cierto?, el ser Mapuche, desde esas pautas de comportamiento, ¿cierto?, desde las Mapu que tiene cada LOF, y ese ser Mapuche, ¿cierto?, está vinculado por cuatro grandes energías, ¿no?, que va a estar eh, eh, en el proceso de educación Mapuche, incluso, ¿no?, en términos de la formación de persona Mapuche, en términos de de ser Nehuenche, es decir, una persona con fortaleza, de ser Kimche en términos de una persona con sabiduría, de ser un Kmeche, es decir, una persona de, de que propende al bienestar de la comunidad, y de ser un Norche, en tanto también es una persona que establece rectitud y pautas de equilibrio. Entonces, de esa perspectiva, el Azmapu, es decir, estas leyes de vida del territorio, son muy importantes porque a esas... Leyes también responde el ser mapuche vinculado a una comunidad, a un territorio en particular. Y de esa perspectiva, ¿cierto?, estas leyes, ¿cierto?, eh, van, ¿cierto?, eh, expresándose en cada uno de los, eh, de esta llamada, podríamos decir, estructura social, ecológica eh, mapuche, ¿cierto?, tanto de un lado y del otro de la cordillera. Es la, la, es la cosmovisión, ¿no? el pensamiento con una circularidad donde todo está conectado, todo está relacionado eh, y, y la, la persona se mueve eh, en constante movimiento con, con los otros y con ese, este, este mundo, ¿no? Esta, la mapu como, como tiempo y espacio. ¿no? Es otra concepción tan difícil de entender para los que... Eh, nos hemos formado en una cultura lineal, con ¿no? pensamiento único, eh, y acá estamos hablando de una lógica totalmente distinta, como lo es de otras eh, cosmovisiones de pueblos originarios de, de, de la Yala, de Nuestra América. Eh, de lo cual queremos seguir conversando con vos, pero eh, dentro de, de una pausa que vamos a hacer con, esta misma, con la música que, que el mismo Felipe... Felipe Curubil nos ha eh, elegido para hoy, eh, como parte de ser nuestro, nuestro entrevistado. Eh, vamos a, a ver esta diversidad, este movimiento, esta cosmovisión de, del pueblo mapuche, eh, ¿cómo, cómo articula o no con las, esas, esta situación actual donde... Eh, está, bueno, se está, está dando esta decisión de participar dentro de lo que es la palestra eh, de convención constituyente eh, republicana, eh, que en este momento eh, un gran sector del pueblo chileno, ¿no? de esta diversidad que, que vos nos comentaste, está eligiendo ser parte. Pero esto también habla de, una, de otras diversidades, ¿no? en posicionamientos políticos, de los cuales nos gustaría que, que nos... Explicaras estas tensiones eh, que, que, que anunciabas en el título, pero después de escuchar un tema musical de, que, que nos eh, anunciaste y que nos ayudó a conocer a este grupo que es Lu Luanco. Eh, Luanco es un grupo chileno que recoge el pensamiento eh, mapuche y que en su nombre mismo ¿estuvimos buscando qué significaría, tendría relación con, con, el, con el manantial, con el ojo de agua? Sí, sí eh, en, en rigor, cierto, es, es, un, es un peñi, es un hermano nuestro, eh, Mapuche, Gonzalo Luanco, eh, aquí, ¿no? él es, el, es un artista contemporáneo Mapuche, eh, y que eh, ha eh, desarrollado un trabajo muy muy meritorio, muy, muy destacado en términos de los procesos de, de reidentificación de la juventud mapuche contemporánea, ¿no? A partir de eh, movimientos musicales vinculados a la ciudad, ¿cierto? Como, como el rock, en este caso el hip-hop, ¿no? A través del rap, y eh, desde nuestra lengua, desde el mapuzungún. Y eso, tanto él como otras eh, iniciativas eh, culturales, iniciativas de música contemporánea de mapuche han contribuido mucho a, al proceso actual de, de eh, no tan solo visibilización de nuestra lucha, sino de un proceso más hacia adentro, intracultural en Mapuche, en tanto procesos de autoidentificación de niños mm. y de jóvenes Mapuches en las ciudades, ¿no? Hay que recordar que nuestra población Mapuche, en el caso de, del centro sur de Chile, es una población en Gulumapu que en gran medida es una población que vive en la diáspora, nosotros decimos, es decir, fuera de nuestro territorio histórico, principalmente en Santiago, en la capital donde vive y reside el 60% de la población mapuche. En el último censo del año 2017 somos alrededor de 1.700.000 mapuches autoreconocidos en el, en el censo, en el caso de Chile, y de ellos casi un 60% ¿cierto? reside en zonas de la periferia eh, de Santiago, eh, y es ahí donde aparece, ¿cierto?, eh, la música, el canto de, de nuestro Peñi Gonzalo Luanco y así de otras iniciativas más que aportan muchísimo a un proceso de, de reidentificación, de fortalecimiento identitario mapuche. Eh, y como parte también, un efecto de este coloniaje político-cultural, son muchos más eh, aquellos eh, eh, que son parte del pueblo mapuche o quizás que no se se reconocen como tal, pero que eh, eh, sus mayores lo han sido, ¿no? Parte de los efectos de todo este proceso que estás contando. Vamos a escuchar a Luanco, y también nos trae toda esta explicación que nos estás dando, Felipe, eh, este actor en este momento tan potente que es el joven, el joven que se autorreconoce Mapuche, ¿sí? como actor político. Estamos conversando con Felipe Curi Curibil, Él es historiador, es eh, profesor, educador e investigador, eh, que ha eh, realizado toda una trayectoria en, en lo que es investigación, eh, integrando eh, y siendo cofundador del Centro Indígena de Investigaciones Taquiongoy, y de la comunidad Historia, de Historia Mapuche, eh, con quien hoy estamos conversando. Vamos a escuchar entonces a Luanco en este tema que hoy nos ha invitado Felipe Curibili. En ja gracias.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 Luchamos por la vida, aquí no es una arenga Se guerrea, arrea con los bueyes que se tenga Nos guían los abuelos en olor a campo vuelo Sentirse libre como cabal garabelo Sana la tierra en mi view que lo he visto Cuando se vayan la hacienda, pino y eucalipto Creencia sigue humedad como humedal Hoy ya no se reseca porque llueve torrencial Pedirle al mapuche que deje de luchar Como pedirle al merken que deje de picar, Camino rispeado rapeado sin pausa, lado del agua como un sauce, memoria como un cauce Mapuche yeah. está en chin, rumel, monen, huehuaín, na playa y taich swan fue main Dañin por ila, motulai, win caso me honorlai, hueh sache, dañin, wifi, que un grupo Pidone buena, el wifi, que lleno. hoy la agonía más compañaría en este tren Mapu fue el den también la sangre a cada andén Kumeche caminaba aquí se desplazaba bien Sus conexiones como lo que ahora llaman Zen, su libertad Cada lara era vuelo del Piuken, fue arrebatada de esta saga nombre de la men hoy queda casi nada solo llamas que prender honrando al güe chafe en el nacmapuli piuke mirando al güe mapu cual mi verdadera fe no es de recielo más sagrado peñi del y al i campido que una más de güe yes just the love of chafe y con la sangre de aquel piuke valiente het dan puma ruk yo je la de morgen. De que kelly, geef y geest Todo el me Na na na na na na na na hay yo si lucharé donde quiera que esté al muchos años pasaran, pero correctos no defenderemos Sabiduría por nuestra tierra Inyección de identidad identidad A la del invasor Su entidad Muerte rápida Le fly Sabiduría auténtica El tronco rita Cae Entendimiento Como tren Y cae Escuchamos al grupo Luanco Con este tema En ritmo de Hip Hop Que les pertenece Estamos de pie A sugerencia de nuestro entrevistado de hoy, Felipe Curibil, si quisieras, Felipe, eh, contarnos, compartir algo más acerca de tu camino, de tu caminar eh, con la memoria, con la historia, con la educación intercultural. Estamos escuchando. Bueno, eh, en, mi, eh, en mi caso, digamos... Eh, eh, soy parte, ¿cierto?, de, de un territorio como es el territorio Mapuche o Enteche, así como mencionábamos en la primera parte, digamos, al interior de nuestro territorio hay diversidades, ¿cierto?, de, de, de Fuchalmapu, Mapu, de Kiñel Mapu, ¿cierto?, en el Puel Mapu, ¿cierto?, el Ranquil Mapu, el chadimapu, en el caso de nosotros en Gulumapu, el Kumapu, huemapu, Huente, huentemapu y Uigimapu, no, es decir, eh, en el caso del territorio mapuche huenteche es un espacio del valle central de lo que es el gulumapu, eh, entre los ríos cautini y toltén ¿no? como espacios de, de integración y a partir de ahí ¿cierto? es donde emerge mi, mi Tugun, mi, mi cupalme es decir, mi origen territorial mi origen de linaje desde, desde mis abuelos, ¿cierto?, de mi bisabuelo, ¿cierto?, que, que eh, nace ahí, ¿cierto?, su, su origen territorial, ¿no?, todo, todo Mapuche tiene esta, est, estos dos elementos importantes en su vida, su, su origen territorial y su origen de, de, de linaje, y en el caso mío, ¿cierto? Eh, además de, de este linaje, ¿cierto?, y además de este origen territorial, eh, eh, he nacido en, en Santiago, ¿cierto? Eh, como una parte importante, como decíamos, la primera parte de, de Mapuche, ¿cierto? Eh, que producto de esta situación colonial con el estado de exfoliación, de reducción territorial, eh, provoca, ¿cierto? Una situación de migración forzosa, a las ciudades, a la capital, en el caso, ¿cierto?, de mis abuelos, y que eh, genera entonces, ¿cierto?, eh, el que nuestra gente en las ciudades tenga que insertarse, ¿cierto?, eh, como mano de obra barata, en muchos casos en, de, de los hombres mapuches como jóvenes panaderos mapuches en la década del 60, la década del 70 en Santiago, eh, y en el caso de, la, de nuestras lamiendas, de nuestras hermanas mapuches como empleadas de casa doméstica eh, en, eh, en, las, eh, en los municipios más eh, acomodados, por así decirlo ¿cierto? de la élite santiaguina eh, y eh, en, ese, en ese contexto de, de memorias subalternizadas ¿cierto? en las ciudades donde ¿cierto? pues eh, en el cual eh, nazco también, ¿cierto? Eh, y eh, muy tempranamente, ¿cierto? Eh, gracias, ¿cierto? A mi, a mi Yao, ¿cierto? A mi familia, en el caso de Yao, a mi padre, a mi ñuca, a mi mamá, ¿cierto? Eh, vinculándome eh, muy tempranamente, ¿cierto? A la, a la reorganización mapuche desde la ciudad. Eh, y caminando también, paralelamente, en, este, en, a, en una permanente ida y vuelta, ¿cierto?, con eh, mi origen territorial, ¿no? Eh, es así que, eh, posteriormente, realizo mis estudios universitarios eh, de la licenciatura en Historia de la Universidad de Chile. Eh, anteriormente, hemos eh, formado una agrupación de estudiantes mapuches secundarios, en Santiago, por allá estamos hablando de fines de la década del 90, principios de, del actual siglo, eh, y organizaciones estudiantiles mapuches eh, a nivel de, eh, de eh, Santiago, posteriormente, y también en Temuco, en coordinación ¿cierto? con eh, distintas otras expresiones, que, las cuales son expresiones de lucha también eh, frente a los procesos de recuperación territorial que comienzan a masificarse a fines de la década del 90 y principios del 2000 así también fui parte de una organización mapuche importante eh, reconocida eh, muy querida por muchas y muchos mapuches en el, en el movimiento mapuche como es la organización Meliwuchan Mapu cierto, en, en Santiago eh, Y o sea que, periódicamente estás regresando a Tutucún, a la zona agraria rural. Así es. Sí, sí, sí porque y a partir, ¿cierto?, también de, de las iniciativas que vamos generando como, como entidad, como agrupación de, de mapuches profesionales, ¿cierto?, eh, tanto de Santiago, de Temuco, de Concepción, de comunidades también. Eh, muchos de nuestros integrantes ¿cierto?, eh, son parte hoy día de estructuras territoriales tradicionales Mapuche, eh, del Centro de Estudio e Investigaciones, la, la Comunidad de Historia Mapuche, y la pueden encontrar bajo ese nombre, Comunidad de Historia Mapuche, en el Facebook, ¿cierto?, en eh, nuestra página eh, web también. Y, esa y nos encontramos Ajá. con eh, materiales muy interesantes, tanto en, en, en esta, eh, de los trabajos que realiza la, la Comunidad de Historia y Memoria. ¿Cómo con el Centro de Investigaciones Taquihongo? Un... Sí, y, y en el caso de Taquihongo, una iniciativa eh, para, para muchos quienes integramos el Taquihongo, y muy, muy relevante porque es una plataforma ¿cierto? De, de indígenas profesionales de México, de Colombia, de Perú, y en el caso también de Bolivia, eh, hay una gran cantidad de hermanos, hermanos quechuas, principalmente de Bolivia que integra ¿cierto? el Centro Indígena de Investigaciones Taquiongoy y también, en mi caso, Mapuche. Eh, esto en vista de la necesidad que tenemos ¿cierto? Eh, de acompañar las diversas agendas, eh, tanto de lucha en el campo de, las, de los derechos educativos, en el campo de los derechos lingüísticos, en el campo de los derechos territoriales políticos, eh, de acompañar y de eh, hermanarnos en términos de compartir experiencias y de compartir con nuestra gente, ¿cierto? herramientas que puedan ser vitales eh, en tanto superar situaciones muy similares que tenemos en la relación colonial con los estados, pero vinculado más bien desde eh, los territorios, entonces eh, a eso obedece ¿cierto? nuestro centro indígena de investigaciones taquiongo y que lo pueden buscar como colectivo taquiongo y en el facebook eh, taquionguis que está en quechua cierto y en gran medida eh, es, una, es un homenaje cierto al, al sí. movimiento del y de la segunda mitad del siglo XVI que se da uh -huh. en gran parte de los andes centrales y que también tiene una una eh, expresión cierto en términos no desde desde lo que fue el Taquiongo como movimiento, cierto, de, de reacción espiritual, de reacción, cierto, desde los cuerpos a la colonización española, porque en el caso nuestro como Mapuche, cierto, eh, paralelamente eh, se está dando un proceso también de resistencia, en este caso de resistencia militar, eh, comandada, cierto, por eh, Pelancharu y posteriormente primeramente por Lefcharu y posteriormente por Pelancharu en la segunda mitad del siglo XVI, en un momento de mucha resistencia en, en, en, en Abia Yala a la, a la colonización española. Entonces, a eso responde también el, el Taquiungul. Sí, hemos encontrado eh, videos, además de artículos, libros publicados, ¿no? pero en el, en el caso del Centro de Estudios e Investigaciones Taquiungul, lo integran eh, personas indígenas de diferentes regiones de, de la Yala, de América, de Latinoamérica. Así es. Eh, entre desde México hasta hasta el sur, ¿verdad? Representados sí, representados varias Exacto, sí. hay hermanos, eh, en, en particularmente ¿cierto? hermanos náhuatl de México, hermanos sí. también de, de el, hermanos que trabajan con el pueblo Guaunam de, de Colombia, con el pueblo NASA, eh, en el caso del Cauca en Colombia de hermanos que trabajan con nuestros hermanos de la Amazonía de, del Perú, en el caso del pueblo chipío, eh, de hermanos, ¿cierto?, que hay eh, maras de, de Lago Titicaca, eh, hermanos, ¿cierto?, y hermanas quechuas, principalmente de, de Cochabamba, Bolivia, y eh, mapuches, obviamente en mi caso, del, del Hualmaco. Así que, Hemos eh, ya comenzado desde, desde hace unos, eh, hace muy, eh, durante este año, ¿cierto?, cumplimos nuestro cuarto aniversario, lo celebramos, ¿cierto?, en este caso el año pasado, eh, en, entre el 14 y el 15 de noviembre del año pasado, en este contexto ya de pandemia, hemos eh, eh, celebrado digital eh, por estas vías eh, remotas, ¿cierto?, nuestro aniversario y tuvimos también ahí la, la, la querida, presencia, a, a quien consideramos una, una, una maestra, ¿cierto? Eh, decimos docente hay muchos, pero maestros hay pocos, <ríe> y es el caso, ¿cierto? Nuestra querida hermana Beatriz Calderi, que eh, sí. ha acompañado también nuestro, nuestro camino en lo que es el, eh, el aniversario de, de Osboy. Les invitamos a los y las oyentes a, a visitar la página, el sitio, el sitio web de el Centro de Estudios e Investigaciones, Centro Indígena de Estudios e Investigaciones Takiungui. Allí, entre los, los materiales, los videos que encontré, uno que me pareció eh, muy bueno, eh, muy claro, de sobre eh, cómo están viviendo eh, un movimiento de mujeres en Bolivia, eh, que se llama Mujeres Cultivando el Camino Propio. En, como una mirada muy, eh, muy sintética, muy precisa acerca de la participación de las mujeres en, eh, en el ámbito laboral, en la participación, eh, tanto eh, visual como en los testimonios, como en los datos que aportan. Mujeres cultivando el camino propio, se llama el video, aparte breve, muy breve, como para su circulación. Así como ese muchísimo material que muy interesante para que lo, lo puedan visitar y, y utilizar ¿no? en distintos espacios. El sí, esa mismo. es la idea exactamente, estimada hermana Lila, esa es la idea de nosotros de, de generar esta, estas publicaciones, eh, que sean una herramienta para, para la educación, para la promoción, para los procesos de organización comunitaria, eh, son eh, para eso, digamos, para su, su difusión. Tenemos ahí nuestro canal de YouTube, ¿cierto?, en, la, en las redes, ¿cierto?, que, que pueden visitar este y otros eh, materiales audiovisuales también que hemos ido generando. Nos queda muy poquitito tiempo, apenas dos o tres minutos, pero y, y en realidad no llegamos al tema que eran las tensiones hoy con eh, los representantes constituyentes. Yo no eh, sé si, si, si, si algo nos podrías... Eh, comentar, ya, sí, ya estamos no vamos a poder quizás compartir la música que teníamos para cerrar, pero nos quedó varias puertas abiertas de los que vos nos has propuesto, también en el conocimiento de los músicos que han sido eh, tomados digamos como representativos en lo que es el cancionero tradicional y popular en Chile. Eh, con respecto al tema que hoy nos, nos encontró, las tensiones entre el pueblo mapuche y, y el Estado chileno, ya algo nos ha ido acercando, que son tensiones históricas, ¿no? Yo diría cuáles son los desafíos. Sí, el, eh, digamos, eh, en el caso actual estamos, cierto, eh, hay eh, expresiones del, del movimiento mapuche, no todo el movimiento mapuche, hay expresiones del movimiento mapuche que eh, han decidido participar de este proceso constituyente en Chile, eh, y es así que han logrado, pese a todas las restricciones y a todas las cortapisas, podríamos decir, del, del sistema imperante político en Chile, eh, han eh, logrado ¿cierto? Eh, eh, sostener la idea de los escaños reservados, ¿cierto? son 17, originalmente los pueblos indígenas en Chile estaban proponiendo 24 escaños reservados, y bajo otra lógica de de estructura, eh, de, incluso de propuestas vinculadas a la territorialidad de cada uno de los pueblos indígenas, y no bajo la, eh, la cartografía eh, colonial chilena en tanto regiones y circunscripciones, ¿no? Eh, uh -huh. Sin embargo, ¿cierto?, pese a todas esas, eh, esas, eh, esas restricciones, ¿cierto?, eh, de orden colonial... Eh, se llega ¿cierto?, a 17 escaños reservados, esta actual convención constitucional en Chile, de los del pasado 15, 16 de mayo que se eligió, eh, se han elegido 155 eh, convencionales constituyentes, de ellos 17 pertenecen a pueblos indígenas, ¿cierto?, y de esos 17, 7 son eh, del pueblo mapuche. Eh, ahí tenemos, ¿cierto?, a, a personas con, con una destacada eh, trayectoria eh, Mapuche, como el caso de nuestra Lamien Elisa Loncón, de nuestra Machi Francisca Linconao, de nuestra Lamien abogada Natividad Yanquileo, de uno de los primeros alcaldes mapuche, ¿cierto? Como nuestro Peñi Adolfo Millabur, nuestra destacada Lamien en el ámbito de la defensa de los derechos territoriales y acompañando procesos de recuperación territorial, la abogada Rosa Cachileo, que, dicho sea de paso, es parte, ¿cierto?, de nuestro centro de estudio e investigaciones, la Comunidad uh -huh. Histórica Mapuche también de nuestro Peñi Victorino eh, Antilef, ¿cierto? Eh, un poco más desde el territorio más al sur y también de Alexis Caiguar, ¿no? Ellos son los siete constituyentes eh, mapuches, ¿cierto? Bajo esta fórmula de los escaños reservados, que no es nueva, no es que se haya creado ahora en el caso de Chile, sino que es una fórmula que viene, en gran medida, con un antecedente importante de lo que fue la Constitución de Colombia de 1991, ¿no? Es una constitución más que intercultural, una constitución que se reconoce, sí. ¿cierto?, a, a los pueblos indígenas eh, y que eh, asegura un Estado social de derechos y una constitución más bien multiculturalista, ¿no? Sí. Eh, es decir, de reconocimientos más bien tutelados, ¿no? Eh, pero que el movimiento indígena, en el caso de Colombia, ha ido profundizando y ha ido, ¿cierto? Eh, haciendo fuerza para que esa constitución, ¿cierto? Se traduzca en, en garantías, ¿cierto? Y así como tienen ciertos estatutos de garantías de derechos en el caso de, de Colombia, pero que claramente, ¿cierto? Con la eh, situación eh, histórica, ¿cierto? No ha eh, no ha sido, digamos, del todo eh, plausible, en el caso de Colombia, la Constitución, porque vemos, ¿cierto?, cómo eh, a diario se vulneran los derechos eh, colectivos de los pueblos indígenas, en más de asesinatos de dirigentes sociales indígenas, ¿cierto?, en el caso de, de Colombia. Entonces, en el caso de, de, de nosotros, eh, hacemos obviamente esa lectura. ¿Por qué nos interesa esas lecturas? Para ver si... Eh, si estos procesos, ¿cierto?, de, eh, de constituciones, en el caso de, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, eh, si los pueblos indígenas con estas eh, declaratorias de estados plurinacionales, en el caso particular de Ecuador y de, y de Bolivia, han podido plasmar, ¿cierto? sus proyectos, sus planes de vida, sus proyectos eh, políticos, sus horizontes civilizatorios de vida en tanto pueblos indígenas. A nosotros nos interesa muchísimo, evidentemente, esas experiencias. Las conocemos muy de cerca y sabemos que eh, el movimiento indígena, ¿cierto?, no está, de, digamos, eh, del todo eh, contento, ¿cierto?, o del todo garantizado sus derechos, ¿cierto?, aún en un contexto de estados plurinacionales. Eh, porque vemos que a diario, en el caso de Ecuador, en el caso de Colombia y en el caso de Bolivia se vulneran, eh, derechos territoriales, se vulneran, eh, derechos vinculados, ¿cierto?, a la naturaleza, eh, porque lo que hay detrás, ¿cierto?, y esto es una cuestión transversal a los, eh, a los estados eh, latinoamericanos, en tanto su modelo económico se basa, ¿cierto?, en la extracción de recursos naturales, recursos mm. naturales, ¿cierto?, que están precisamente en territorios indígenas. Y eso, ¿cierto?, es lo que genera hoy día, ¿cierto?, eh, conflictividad, es lo que genera vulneración de derechos, ¿cierto?, porque acá se superponen intereses eh, de grupos económicos eh, que hoy día claramente eh, son los grupos, ¿cierto?, que en muchos de nuestros países de América Latina son los que toman decisiones, ¿no? Y, supeditan al poder político, ¿cierto?, a las decisiones que toman, ciertos estos grupos económicos. Y para eso, ¿cierto?, frente al mundo que viene, eh, los recursos naturales, ¿cierto?, eh, son de cuantiosa importancia, ¿cierto?, no para la supervivencia de la civilización humana, no para la supervivencia del planeta Tierra, sino, ¿cierto?, para las eh, utilidades económicas, ¿cierto?, de eh, una minoría, eh, cada vez más minoritaria porque hay cada vez más concentración de poder económico en ciertos grupos eh, y en el caso nuestro como Mapuche eso nos impacta de lleno porque el segundo sector de la economía chilena es la exportación de celulosa celulosa que se produce, ¿cierto?, del de monocultivo de pinos eh, y eucaliptus, bien, que bien, tiene, bien. ¿cierto?, un gran poder, de, de, en el caso del patrimonio territorial que tienen ¿no? Entonces, eso genera, bien, bien. ¿cierto?, tensiones, y de ahí están, bien. ¿cierto?, y para cerrar, ¿cierto?, esas tensiones están vinculadas en gran medida, ¿cierto?, a que eh, vamos a ver si eh, esta convención constitucional va a lograr, ¿cierto?, romper o no, ¿cierto?, las relaciones que hay entre el poder político y el poder económico, que son sumamente fuertes en Chile y que inciden en nuestra realidad colonial como pueblo. Uh -huh. que, eh, gracias por el esfuerzo que has hecho para poder sintetizar que eh, esto, de esto va a depender, evidentemente, que nos volvamos a encontrar para que nos sigas explicando, Entre tanto, cómo se fortalecen estos espacios representativos y al mismo tiempo al interior del movimiento, eh, del movimiento mapuche, esto también se, se fortalece, se ramifica, se profundiza, eh, y mucho más también de que hay eh, profesionales que siguen teniendo por, por delante los intereses de su pueblo eh, y que son justamente los eh, quienes van a ser artífices de, estas, de estos diálogos, ¿no? Ojalá que, eh, y, y esto nos ha sorprendido eh, en cómo se resolvió eh, estas, estas, estas lógicas en, en, la, en la Asamblea Constituyente, en la conformación de la Asamblea. Ojalá esos in intereses sigan predominante, predominando, y, y bueno, y cuando nos vamos a encontrar en, en julio, agosto, ya te comprometemos, puedas contarnos cómo es ese camino, cómo está siendo ese camino. ¿sí? Ningún eh, problema, eh, mi, mi agradecimiento. Los, los pueblos de, de, de Nuestra América. Eh, señero, el camino que está haciendo el pueblo chileno, diríamos los pueblos chilenos. ¿Eh? Muchas gracias, estimada hermana Lila, querida hermana Lila. Y bueno, evidentemente para nuestro segundo encuentro que vamos a tener, vamos a tener mucho más elementos porque está... Eh, convención Constitucional ya comienza a sesionar el, eh, durante este mes, ya de junio, sí, sí, sí, durante 10 meses. Nos estamos eh, encontrando en breve entonces, Felipe, te agradecemos mucho porque para llegar a este punto teníamos que recorrer todo este proceso histórico que vos hoy nos has ayudado a, a comprender. Eh, nos vamos yendo, Leandro, Julio, gracias por acompañarnos, Julio, y Leandro nos vamos con nuestros saludos de siempre. Eh, y nos volvemos a encontrar Gracias a todos los que nos acompañaron El próximo miércoles a las 16 Siempre desde Futura volveremos a encontrar para escuchar historias de lucha, de sueños y resistencias de nuestros pueblos el próximo miércoles de 16 a 18 horas en De Pueblos y Caminantes el punto, vía cerrada. La raya dice no hay paso El punto vía cerrada de pueblos y caminaros y caminantes. y así entre todos los pueblos raya y punto, punto.